Saludos y hoy terminamos la semana como la empezamos, con más lluvias de barro porque ha vuelto la calima, pero no tan intensa como la del lunes y también el temporal marítimo por el fuerte viento de Levante. Alcanzaremos una máxima de 15 grados y mañana sábado también lloverá en Elche. Las precipitaciones intensas volverán a caer al norte de Alicante, Valencia y Murcia. Es viernes 25 de marzo y la semana concluye... Menos mal que con un acuerdo que podría poner fin a la huelga de transporte. Ayer la ministra se reunió con los representantes del Comité Nacional del Sector y concretó esas ayudas. Se va a bonificar con 20 céntimos por litro, lo que supondrá un ahorro de 700 euros por camión al mes. Es un acuerdo que ahora debe aceptar. Pues eh, deben aceptar los convocantes de este paro que no estuvieron en la reunión. Así que crucemos los dedos porque de continuar el paro los sectores económicos como el de los componentes para el calzado comenzarán a notar el desabastecimiento de materias primas a partir de la próxima semana y es una lástima porque Futur Moda concluyó ayer con un balance muy positivo. Las expectativas se han cumplido por el aumento de visitantes registrado en esta edición y en este momento tan delicado para el mundo por ese conflicto en Ucrania, la guerra, el elevado precio de la luz y los carburantes. Hoy, en Elche, se hablará del futuro presente y pasado del sector del calzado, en el Parque Empresarial de Torrellano, donde el alcalde y el presidente del Consejo tienen previsto acudir a una jornada de la patronal zapatera en la que va a participar la ministra de Industria, Reyes Montoro. Y este fin de semana, además, pre a prepararse toca, porque cambia el horario. Las dos serán las tres de la madrugada, del sábado al domingo. Buenos días, Antonio. Muy buenos días. Nos toca madrugar más, qué pena, qué, qué lástima. No, pero solo tienes que coger y fijarte en el reloj. No pienses si era antes más temprano o más tarde. Y con eso, ah. ¿qué más da horario de verano que de invierno? Siempre es pendiente. Fíjate al, al reloj. Eh, pero, eh, ¿de verdad te gusta más el horario de verano que el de invierno? Me da igual. ¿Ah, sí? Sinceramente. Pues eh, uno de los dos más, se va a quedar. Lo que me gusta más <risas> es el verano, que son los días claro. más largos. El invierno enseguida es muy triste. Pues yo pero no a la creo. hora de elegir, me da igual. Pues yo lo mezclo. Yo me, me quedo con el verano, pero con el horario de invierno. Hola. Y, ¿sabes qué? Vamos a empezar con eh, esa canción que nos hace referencia a las lluvias que nos están cayendo de momento gota a gota. Menos mal, ¿eh? De pasito. Porque la comunidad valenciana, menuda hey, racha que lleva, ¿eh? Hoy, vuelvo a recordar que... Bajo la lluvia el día se fue un día Caen las gotas de lluvia sobre mí Y voy por la calle... Bien, pues con esta música de Mac Monroe vamos a adelantar en titulares las noticias que hay muchas, siempre las hay en, en viernes. Muchas para el relato informativo de esta jornada Futur Moda. Vamos a hablar de esa feria de los componentes porque cerró ayer sus puertas en IFA cumpliendo con las expectativas a pesar de esta situación tan complicada. Los organizadores y expositores han mostrado su satisfacción ante el aumento de visitantes que se ha registrado. El Congreso de Ophthalmología Facoelche ha abierto sus puertas en el Hotel Huerto de Locura y con una participación de 1.300 asistentes, la cifra más alta que se ha registrado hasta ahora. En esta vigésimo cuarta edición se presentará esta mañana uno de los avances científicos más destacados en el mundo ocular, el colirio, que se venderá en España en breve para tratar la presbicia o lo que conocemos como la vista cansada. Y otra buena noticia, la Confederación Hidrográfica del Segura va a asumir el colector de Peña de las Águilas y actualizará este proyecto de alcantarillado que lleva décadas esperando su ejecución para impulsarlo. Así lo anunció ayer el alcalde tras la reunión que mantuvo con el presidente de esta confederación. El ex portavoz de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, no devolverá su acta de concejal al Grupo Municipal de Ciudadanos y asegura que recurrirá el fallo judicial que ha desestimado su demanda contra la formación naranja por su expulsión. Así que continuará como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Elche. Y cerca de un centenar de ucranianos ha llegado a Elche como refugiados desde que estalló la guerra. la Desde la Concejalía de Bienestar Social han insistido a la ciudadanía en la necesidad de informar a la oficina Pangea instalada en el polivalente de Carruth y están acogiendo a familias ucranianas para poder prestarles todo el apoyo que necesiten. La economía circular salva al mercado central de tener falta de materias primas. Estos días solamente ha habido escasez de pescado en el mercado por el precio del combustible y el mal tiempo. La flota no ha salido a pescar, aunque se espera que en los próximos días se pueda recuperar la normalidad en las pescaderías. Y el deporte ilícita tiene este fin de semana, el sábado, dos importantes citas. Por un lado, el boxeador Kiko Martínez va a disputar contra su rival británico el título mundial. Y por otro, el Clínica Blasco Juventud de Elche tiene una cita con la historia del fútbol sala femenino en el Esperanza lag Se enfrentará en octavos de final contra el Alcorcón en la Copa de la Reina. Del Elche Club de Fútbol nos hablará Paco Gómez y además conocemos ya la sanción para Mojica. Dos partidos es la sanción del Comité de Competición. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha acordado dos partidos de sanción al defensa del Elche, Johan Mojica. Se le ha aplicado el artículo 117 por desconsideración hacia el colegiado. El club, que con su recurso ha conseguido rebajar la sanción, estudia la posibilidad de apelar para evitar la totalidad del castigo. Pues comenzamos. La Feria de los Componentes ha cerrado sus puertas, Futurmoda, cumpliendo con las expectativas a pesar del momento tan complicado que tenemos en el mundo. La organización y los expositores confían en que lleguen las soluciones en el transporte, la energía y las materias primas para estabilizar esta situación. Han sido dos días intensos de trabajo en los que se ha visto visitantes y el presidente de AE confía, Manuel Román, en que la huelga de transporte se solucione porque la próxima semana puede ser muy problemática para el sector alfa faltar ya las materias primas en los almacenes. Pide además al gobierno de Sánchez un año más para poder devolver los préstamos ICO que se dieron como ayuda en la época COVID. Lo escuchamos. El mes que viene hay que empezar a devolver los ICOs que se empezaron a dar eh, en la época COVID. Eh, se empezaron a dar con incluso con dos años de cadencia previendo que a los dos años esto estaba solucionado pero eh, estaba empezándose a solucionar la guerra lacuado todo y creo que eso va a generar un retraso de al menos seis meses con lo cual nos vamos a ver abocados si no nos remedia la administración a tener que devolver unos chicos en un momento un momento muy bien Y también eh, hemos hablado con los eh, empresarios que exponen sus colecciones en esta edición y han realizado una valoración muy positiva porque, dicen, se ha notado el aumento de visitantes. Pues pues bien, la verdad que, que este año hemos notado un, un aumento en, en las visitas a nuestro stand y bueno, muy contentos la verdad de, de haber participado en esta edición. Y la ministra de Industria, Reyes Maroto, va a participar hoy en la jornada sobre los retos y oportunidades de la política comercial del calzado en España. La sesión se va a celebrar en el Hotel Portelche, situado en el Parque Empresarial. La ministra será la encargada de cerrar esta jornada con un diálogo con el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, sobre el presente y el futuro del calzado en la era de la COVID. El alcalde y la presidenta de la patronal zapatera serán los encargados de inaugurar, de abrir la jornada, en la que también va a intervenir la eurodiputada Inmaculada Rodríguez. Rodríguez Piñero, para explicar la política comercial europea. Y el presidente del Partido Popular, Pablo Ruz, tras su visita a futur moda lo aprovechó para proponer al Gobierno municipal la puesta en marcha de un centro especial de formación del calzado, que dice, es imprescindible y una petición de los empresarios que necesitan trabajadores formados en el oficio de zapatero. Apoyando a los empresarios solicitanos para lanzar una propuesta que es esencial, que es fundamental, que es imprescindible y es la puesta en marcha de una vez de una escuela municipal de formación en el calzado para que el ayuntamiento enseñe a través de los empresarios de los que saben el oficio del zapatero. La directora general de Comercio de la Generalitat Valenciana se reunió esta semana, como ya dijimos ayer, con asociaciones del sector en el centro de congresos de Ilche y les avanzó las nuevas líneas de ayudas que van a salir en el plazo de un mes para la digitalización y dinamización del comercio. Pero el Edil, Felipe Sánchez, el concejal de Comercio, destacó una línea más, una nueva, porque se van a destinar ayudas para las obras reformas de los locales comerciales. Lo escuchamos. ...hay que empezar a devolver los ICOs que ese mes que viene hay que empezar a devolver los ICOs que... Estamos escuchando a Manuel Román y continuamos, mmm, bien, eh, hemos hablado de esa noticia de los comerciantes que se reunieron en el centro de congresos con con la directora general de la Generalitat Valenciana y pasamos a otro asunto porque el mercado central ha conseguido hacer frente a la escasez de alimentos al apostar por el producto de proximidad, gracias pues a, eh, a esa política no han notado la huelga los las consecuencias de la huelga de transportes. Nos lo cuenta Yanire Perona. Exacto, no es raro acudir a un supermercado estos días y encontrar estantes vacíos. Y es que la complicada situación económica debido a una guerra que salpica de lleno a Europa y los paros del sector del transporte amenazan a diario el abastecimiento de muchos comercios. Sin embargo, en nuestro mercado central la falta de materias primas no está suponiendo un problema porque apuesta por la economía circular y su política de proveedores es de kilómetro cero, lo que quiere decir que son productos de cercanía. ...que además de promover la agricultura, la ganadería y la economía local... ...fomentan un desarrollo sostenible en el municipio. Donde sí ha habido problemas en el mercado central ha sido en el pescado... ...por eso debido a primero al paro de la flota que se desconvocó... ...y después al mal tiempo que continúa. Escuchamos a José, Chan, a José Sánchez, pescadero del mercado central. Y sí que ha habido problemas, porque no ha habido, la flota del Mediterráneo no ha salido, en ningún sitio, estaba toda parada. De hecho, eh, han estado lunes, martes y miércoles. Anoche llegaron a un acuerdo, han salido hoy a pescar, pero por el mal tiempo tampoco ha salido toda la flota. Es decir, que normalidad del todo tampoco hay. Pero bueno, ya mañana habrá algo más que, que ha habido estos días, porque... Y tras un mes desde que se inició la guerra en Ucrania, a Elche han llegado un centenar de refugiados y ayer el concejal de Bienestar Social, Mariano Valera, insistió en la necesidad de registrar si están acogidos en familias de Elche su entrada en la oficina Pangea. Nos lo cuenta Iziar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros Pangea, que es la Oficina de Atención a Personas Migradas, ha atendido a 26 familias, un centenar de personas que han llegado a Elche huyendo de la invasión a Ucrania. Desde la Concejalía de Bienestar Social han insistido a la ciudadanía en la necesidad de informar en Pangea de si están acogiendo a familias ucranianas para acercarse prestarle apoyo y satisfacer las necesidades más básicas. Aquellas personas o entidades que quieran acoger a refugiados ucranianos deben hacerlo a través de Pangea, cuyas instalaciones están en el polivalente de Carrús o a través de la web solidaria valenciana con Ucrania de la Generalitat Valenciana, según ha informado Mariano Valera, el edil de Bienestar Social. Y bueno, nuestro nuestra intervención ahora mismo es centralizarla para poder colaborar y ayudar en el tema de la protección internacional, en el tema de la protección temporal, que se hace necesario para que no tengan problemas y sobre todo para, para ver si necesitan algún tipo de apoyo en cuanto a necesidades básicas. Más asuntos, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa Concilia que contempla la puesta en marcha de aulas vespertinas en los colegios. Nos da más detalles nuestra compañera Marga García, quien además nos avanza otra actuación del plan edificante para solucionar las goteras del Colegio El Palmeral. Buenos días, Ros Concilia, el nuevo programa municipal que pretende favorecer la conciliación laboral y familiar a través de actividades lúdicas y educativas. El Ayuntamiento estima que un millar de niños y niñas de entre 2 y 14 años se podrán apuntar a estas actividades en horarios extraescolares o en vacaciones. Incluye aulas vespertinas durante los meses de marzo a junio. Por el momento participan nueve centros educativos, entre ellos el Julio María López Orozco, Pusol, Elsgarrofers o Miguel Hernández. Como novedad, este año se ha creado la Escuela de Semana Santa del 19 al 22 de abril ...y el campamento de verano durante la primera semana de agosto. El acceso a estos servicios es universal y gratuito. Las inscripciones se pueden realizar a través de la web municipal... ...o directamente en el centro educativo. Los talleres se incluyen actividades de ocio... ...que fomenten la lectura, el deporte o la participación. Por cierto, que la Edil de Educación María José Martínez... ...ha anunciado que en breve se adjudicarán... ...las obras de rehabilitación de la cubierta del gimnasio... Y el comedor del Colegio El Palmeral, incluidas en el plan edificante, el objetivo de esta actuación es resolver cuanto antes los problemas estructurales que se llevan arrastrando desde hace tiempo y que ahora con las lluvias se han acentuado. Es cierto que siempre desde mantenimiento, cuando llueve, se acude también al centro educativo para intentar paliar en la medida de lo posible la situación para que se pueda eh, pues evitar riesgos para el alumnado. Y yo espero poder deciros, como digo, que eh, en los próximos días se ha adjudicado ya la obra y se ha empezado a resolver este problema. Y por otro lado, la Confederación del Segura va a asumir el colector de Peña Las Águilas y va a actualizar el proyecto para impulsar su ejecución. Así lo dijo el alcalde Carlos González tras reunirse ayer en Murcia con el presidente de este organismo de Cuenca para dar un impulso a esta conducción que llevará las aguas residuales de la pedanía hasta la depuradora de Algoros. Escuchamos a Carlos González fundamentalmente porque la confederación asume el proyecto de construcción del colector primario de Peña de las Águilas y de inmediato va a proceder a su actualización, una actualización que es necesaria por el incremento que han experimentado los precios y posteriormente impulsará su ejecución bien directamente por la propia confederación o por el Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto la reunión de hoy es un valioso paso adelante en un proyecto que ambiental y socialmente es muy necesario... Y el concejal no escrito Eduardo García Ontiveros no abandona. Ayer en rueda de prensa aseguró que no devolverá su acta de concejal a Ciudadanos, como le ha reclamado la dirección tras desestimar el juzgado su demanda contra el partido por su expulsión. Se defendió de las acusaciones de usurpador y fraude electoral. Ontiveros dijo que su motivación política siempre ha sido contar con los mejores y más capacitados y por eso rechazó la petición de su entonces partido para incorporar como funcionaria de empleo a la íntima amiga del actual portavoz de Ciudadanos en lugar de otra más preparada. Según el edil, lo fácil hubiera sido ceder a las amenazas y quedarse como número uno, pero se negó por principios. Tiene claro que lo volvería a hacer porque considera que fue lo correcto y que se vulneraron sus derechos con su expulsión. Por eso va a recurrir la sentencia, que ahora irá a la Audiencia Provincial de Alicante y, por supuesto, seguirá como concejal hasta el final de este mandato municipal. Como concejal no ha escrito y con una política, dijo, útil y honesta. Por supuesto, porque yo sigo creyendo que lo que hice está bien y que fue lo correcto. Y me compensa porque este tipo de política que supuestamente eh, se quiere imponer es en la que yo no creo. Y yo estoy yo estoy utilizando las armas que están a mi disposición. Y las armas que están a mi disposición son, si yo considero que sea vulnerado mis derechos fundamentales, la única forma es ir a los tribunales. Si los tribunales en primera instancia consideran, por cualquier circunstancia, que eso no es así... Perfecto, pero yo estoy en mi pleno derecho de recurrir a esa sentencia y llevar ese procedimiento a donde haga falta. Pues García Ontiveros aprovechó esa rueda de prensa para presentar la moción que llevará al pleno del próximo lunes. Es una iniciativa educativa y cultural. La idea es que los alumnos de los centros educativos y de la universidad conozcan más en profundidad nuestro patrimonio local y se conviertan en los mejores embajadores y defensores de la cultura ilicitana. Una forma con la que dice garantizar también el futuro. Y el Congreso de oftalmología Faco Elche abrió sus puertas ayer por la tarde en el Hotel Huerto del Cura, con 1.300 asistentes, la cifra más alta de las registradas hasta ahora en sus 24 ediciones. Bajo el lema Faco a, a Faco se ha abierto el Congreso, pese a las dificultades surgidas y restricciones, el alcalde y la concejal de Sanidad acudieron a la inauguración de un Congreso que espera generar un impacto económico en la ciudad de cerca de 2 millones de euros. En la jornada de ayer se celebraron diversos simposios sobre la córnea con novedades de la industria. Y les contamos que este domingo a las 10 de la mañana se va a iniciar en el paseo de la estación la primera marcha en bici por la igualdad organizada por la Coordinadora Feminista y la Unión Ciclista de elche Se trata de una jornada reivindicativa, social y deportiva. Con ella se quiere potenciar el uso de este transporte sostenible y reivindicar al mismo tiempo el feminismo y lo que supuso para las mujeres a principios del pasado siglo la bicicleta. Los organizadores cuentan con el respaldo de numerosas empresas y medios de comunicación como Teleelch, que no ha dudado en dar su apoyo a esta iniciativa. De momento ya hay inscritas 300 personas y su circuito será urbano. Da detalles d'aquest de trajecte, la portaveu de la coordinadora feminista, Eva Irres. La marxa és el diumenge, 27, aquest diumenge partirem a les 10 del matí del passeig de la estació. És es una, es una marxa urbana, és un recorregut eh, però senzill eh, que partirà, com hem dit, del passeig de la estació. Eh, anirem per eh, l'Avinguda d'Alcalde Vicente Quiles, eh, arribarem a esta remxa, donarem la volta per l'Avinguda Vicente Quiles... Avinguda de la Llibertat, Pont del Ferrocarrí, eh, passarem per el carrer Diagonal, Avinguda de Novelde, eh, Avinguda de la Llibertat fins a la rotonda de, de l'Alçub, per ahir tornarem, eh, per Reina Victoria, passarem per la plaça Ibas, que el cert diumenge, i farà bon temps perquè ja ens han dit que no plou, estarà plena de gent, per això caldrà que baixem de la bicicleta per a creuar-la.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 Y este fin de semana, cuando son las 7 y 22 minutos, hay varias citas destacadas para el deporte ilicitano. Kiko Martínez, el boxeador, va a defender este sábado su título mundial. Nos lo cuenta José Antonio González. Buenos días. Muy buenos días, así es, Kiko Martínez y Josh Warrington vuelven a verse las caras este sábado en el First Direct Arena de Leeds. El boxeador de Torrellano defiende por primera vez su título mundial de peso pluma fib que conquistó el pasado 13 de noviembre después de noquear en Sheffield al también británico Keith Galahad en 6 rounds. Así de confiado llega al combate, Kiko, la sensación Martínez solo contempla la vía del KO ante Warrington. Sí, llegó muy confiado, no yo dije que iba a volver a ser campeón del mundo Y, y lo volví a hacer no ya lo dije en varias ocasiones dije que iba a ganar a Callahan antes del tiempo y igual que digo que voy a acabar con, con Joe Warrington antes del tiempo el sábado porque sigo confiado sigo creyendo en mí y sigo siendo Kiko Martínez y que tengo que ganarle para, para coger esa credibilidad en el mundo del boxeo y vean que no fue un golpe de suerte con Callahan. Kiko Martínez es leyenda junto a Javier Castillejo, el único púgil español que se ha proclamado campeón mundial en dos divisiones diferentes tratará de ajustar cuentas con Josh Warrington, con el que ya peleó en 2017 en un combate en el que el inglés se proclamó vencedor sobre Martínez por decisión mayoritaria de los jueces. Eso sí, el triunfo del británico en aquel entonces no es estuvo exento de polémica porque Martínez ofreció también un gran rendimiento. Ahora Kiko llega a esta pelea como el actual campeón pero las ganas de revancha son suyas por aquella polémica derrota en el 2017. La defensa del centro mundial no será sencilla porque Warrington tiene entre ceja y ceja recuperar el cinturón ante su público que dejó vacante hace unos años. Hasta luego. Pues José Antonio, no te abandonamos porque nos tienes que contar también otra cita importante, la de, tiene que ver con el fútbol sala femenino, la del de Juventud Delch, que va a disputar este sábado la Copa de la Reina en el Esperanza Lague. Buenos días, José Antonio, otra vez. Hola, muy buenos días. El Clínica Blasco Juventud Delche de tiene una cita con la historia. El próximo sábado en el Esperanza Laje, el club blanquiverde afronta los octavos de final de la Copa de la Reina. Ante el Alcorcón, desde las 6 de la tarde, el conjunto que dirige Andrea Lacrampe confía en dar la sorpresa en el torneo del KO después de una temporada complicada. En primera división, la eliminatoria es a partido único y la entrenadora blanquiverde tiene claro que será difícil, pero confía en sus jugadoras y nos da las claves para vencerles. Al rival madrileño Bueno, la idea está está clara no Tenemos que presionar muy arriba al corcón No dejarle jugar cómoda Robar cuanto antes Y mantenernos otra la posición Y lógicamente ser capaces de, de finalizar con gol Por su parte, la capitana Judith Mateu Afirma que el equipo ilícitano Está preparado para pasar la eliminatoria Bueno, el equipo llega muy motivado Al final llevamos una temporada un poco dura Y creo que esto es una vía de escape Una nueva oportunidad Y creemos en nuestra posibilidad posibilidades y el equipo está muy ilusionado de, de poder sacar el partido adelante. Insisto, la cita para el Juventud es el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Esperanza Laje ante Alcorcón. En juego el pase a la fase final de la Copa de la Reina. Hasta luego. Más deporte ¿eh? en este caso con el Elche Club de Fútbol. La temperatura en este momento 14 grados una décima. La hora son las 7 de la mañana, casi 27 minutos. ¿Recuerdan? El Elche mandó un informe para ver si conseguían convencer al Comité de Competición para que redujeran la pena para, o la, la sanción a Johan Mojica. Ha funcionado, tan solo dos. Ha funcionado, pero poco. Don Francisco Gómez, cuéntanos, buenos días. Hola, buenos días. Finalmente, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol sancionó con dos partidos a Johan Mojica, que recordamos fue expulsado por Roja Directa en el partido frente al Valencia por presuntamente insultar gravemente al colegiado madrileño Ortizarias. El órgano disciplinario de la Federación Española de Fútbol ha castigado al jugador del Elche, según el artículo 117, en el que se sancionan de dos a tres partidos las actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros. Lo cierto es que no se ha entendido que era un insulto grave, porque si no, el baremo era de 4 a 12 partidos. En esta ocasión es de dos a tres y se le ha puesto el mínimo castigo ...porque no es reincidente. Hay que destacar que el club ilicitano sostiene que su futbolista no insultó al colegiado... ...y para ello se ha apoyado en un experto en lenguaje facial, un perito judicial... ...que desde luego ha hecho efecto. De todas formas, el club está eh, viendo la posibilidad de recurrir ante el comité de apelación... ...para intentar rebajarle todavía más la sanción. Por otra parte, la plantilla hoy realiza el último entrenamiento de la semana a las 10. Después el técnico dará varios días libres hasta el lunes por la tarde cuando a las 6 vuelvan los componentes de la primera plantilla, excepto los internacionales, a preparar el partido frente al Atleti de Bilbao. Al Elche les hacen falta dos victorias de nueve partidos para conseguir la permanencia. La plantilla, como reflejaba el argentino Ezequiel Ponce, no se va a relajar para nada y quieren la permanencia y algo más. Bueno, el sentir de mío personalmente es que Eh, el, el equipo no se relaja no, no, no desiste en querer no solamente la permanencia sino eh, agarrar los, los mayores puntos eh, posibles de acá de acá al final eh, es una ambición constante en cada fin de semana que nos toca defender nuestra camiseta eh, querer querer más que una permanencia querer eh, permanecer lo más alto posible sería muy Muy lindo para nosotros. porque Pues es el eh, aspecto de vista ambicioso de Ponce, uno de los hombres que se ha hecho con un hueco en el once titular de Francisco. Hasta luego. Falta unos segundos para llegar a las siete y media de la mañana. Como decimos, la temperatura sigue estable. Tenemos unos días de temperatura bastante estable. El cielo está cubierto y, por lo tanto, no hay subidas y bajadas. No se va la temperatura del suelo y con las nubes todo parece que va bajo una boina. La mínima esta noche 13,6, la que tenemos ahora 14,1. Eh, tal vez lleguemos a los 15, 16 grados. Todo ello nos lo va a contar Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día con la aproximación de la gota fría en altura, situación complicada y es que se intensifica el temporal de levante con viento, fuerte lluvia y mala mar, olas de 3 metros de altura. Durante esta madrugada cielos muy nubosos o cubiertos, temperaturas nocturnas que en buena parte del territorio no han bajado de los 13-14 grados. Hoy también nos va a acompañar el polvo sahariano en suspensión para dejarnos precipitaciones de barro. Vamos a tener una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos. Por la mañana, precipitaciones de carácter débil conforme vaya avanzando irán a más durante las horas centrales del día o mediodía, precipitaciones puntualmente moderadas. Por la tarde ya dejará de llover, continuará el viento fuerte de componente este durante todo el día con rachas de 60-70 km por hora. Olas frente a nuestras costas de hasta 3 metros de altura Y hoy bajan un poco las temperaturas máximas Que van a rondar en buena parte del territorio Los 15-16 grados Mañana sábado quedará todavía inestabilidad atmosférica Abundante nubosidad por la tarde Es posible que veamos algún claro Precipitaciones de carácter débil Que se podrían prolongar hasta las horas centrales del día Temperaturas máximas en torno a los 16 grados Y el viento irá menos Para el domingo alternancia de nubes y claros Ya no esperamos lluvias suben las temperaturas máximas que van a rondar los 17 grados el viento flojo de componente este y a partir del lunes de nuevo nubosidad en aumento se aproximará una vaguada de aire frío en altura que nos va a dejar precipitaciones de cara al martes miércoles la buena noticia es que a partir del jueves llegará una dorsal anticiclónica para garantizar la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y ascenso de las temperaturas en el último tramo de la semana que viene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 Este miércoles 30 de marzo tenemos una cita en Masini Cars. El programa Entre Amigos y Elche en Punta de Tele Elche en Radio Marca se realizarán en directo desde la fábrica de sueños. Te esperamos desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en las instalaciones de Masini Cars en Avenida de Alicante 109 para disfrutar de sus máquinas. Este miércoles desde las 10 de la mañana, Tele Elche en Radio Marca y Tele Elche Televisión en directo desde Masini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 Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es.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 marcha en bicicleta por la igualdad organizada por la coordinadora feminista y la unión ciclista de elche da una jornada reivindicativa social y deportiva para hablar precisamente de esta jornada tenemos con nosotros a la portavoz de la coordinadora feminista de elche eva irles buen día eva buen día comesteo Eh, que, el, el primer de tot, què té que veure la bicicleta amb el moviment feminista? Per què? Mol, moltíssim, Ros. La bicicleta ha, ha tingut un paper fe, eh, fonamental en, en la història de les dones i en la igualtat. Eh, la bicicleta eh, ha sigut un instrument d'empoderament femení. Eh, les dones, les primeres dones que, que començaren a, a utilitzar la bicicleta, Eh, bé, igual no estaven ni, ni ben vistes a aquesta pràctica que sols la podien fer els homes, com tantíssimes coses en aquesta vida. I les primeres dones, per exemple, que pujaren una bicicleta als Estats Units estaven mal vistes, perquè en aquella època fins i tot estaven mal vistes caminar de pressa. O en, en Londres se pensaven que, que si les dones muntaven en bicicleta les anava a causar un uns anys en la salut sexual femenina, mm. eh, tot eh, molt loco. Eh, Com tot, és, Con tot és, el, el que ha envoltat a la dona. Exacte, exacte. Eh, al final la bicicleta és un mitjà de transport individual, que, que ha alliberat molt, moltíssim a les dones. Les primeres eh, sufragistes fent campanya pel vot femení amb la bicicleta. La bicicleta ha sigut tota una revolució en la igualtat. I teniu estudis de quan, si són més homes o dones és que usen la bicicleta? Tenim dades, eh, les últimes dades en Espanya que tenim són del 2018, i parlen que una de cada deu persones en Espanya no sap muntar en bici i deixe una de cada deu el 85% cent són dones cas dir la totalitat de les persones que en Espanya no saben montaar en bicicleta són dones. Això hi ha que revertir-lo eh, a junta bueno, a, a ells vosaltres habeu, vos haveu unit la unió ciclista la coordinadora feminista i, i aneu a fer esta marxa bé. Parla de la trajectòria del recorregut que es farà, eh, la meta, l'arribada, la logística. Què hàveu preparat per a aquesta primera marxa? Bé, doncs bon dia, és l'Ord, ens hem unit, eh, Unió Ciclista i·licitana i Coordinadora Feminista d'ERC, per a fer aquesta primera marxa en dix per la igualtat, que volem que es consolide i que la puguem fer tots els anys i que cada vegada siga més gran per reivindicar el feminisme i per a sumar a més persones a la, a la bicicleta. Eh, el dia que tenim organitzat és el, és el diumenge 27. Este diumenge partirem a les 10 del matí del Passeig de l'Estació. És, és una marxa urbana, és un recorregut eh, prou senzill eh, que partirà, com hem dit, del Passeig de l'Estació. Eh, anirem per l'Avinguda eh, d'Alcalde Vicente Quiles, eh, arribarem a Sarrense, donarem-hi la volta per l'Avinguda Vicente Quiles, avinguda de la Llibertat, Pont del Ferrocarril, eh, passarem per el carrer Diagonal, avinguda de Novelden, eh, avinguda de la Llibertat fins a la rotonda de, de l'Altjub, per ahir tornarem, eh, per Reina Victòria, passarem per la plaça Ibaix, que el cert diumenge, i farà bon temps, perquè ja m'han dit que no plou, estarà plena de gent, per això caldrà que baixem de la bicicleta per a creuar-la. Uh -huh. eh, anirem per Joan Carles I fins a la plaça de Benidor i ja d'ahí tornem per a, per a Vinguda de Can Dalí, al punt de sortida, al passeig de l'estació. Uh -huh. Un circuit urbà i quantes persones? Eh, les inscripcions estan encara obertes? i Com ha sigut la resposta fins ara? Les, eh, les inscripcions les tenim encara obertes, fins i tot el lliumenge qui vulgui apropar-se podrà vindre un poquet abans i fer la inscripció allà i l'integarem el, el portal. Eh, la veritat és que hem tingut una setmaneta de mal temps i, i pluja, però sembla que la gent ha anat animant-se i ja tenim més de 300 persones inscrites i la veritat és que estem, estem molt contentes. I, i quines activitats... Estò, és una festa, la teniu garantida, la festa per la participació. I quines activitats hagueu organitzat per a que pues, siga una jornada festiva reivindicativa, lúdica i social? Tindrem una batucada que donarà so, música i animarà a la gent que participi i tanta la gent que ens estigui mirant hem preparat un manifest que volem agradir des d'aquí a Maja Sánchez, ella és la encarregada de fer la lectura del manifest i ella és licitana, subcampeona del món en Triathlon cross, una experta també en, en el tema del ciclisme. L'intenció és que siga esta la primera, però hi moltes més edicions. Exacte, esta és la primera que fem i esperem Eh, poder-la fer més gran i que siga una marxa que se consolideix en el municipi d'Els. Si algú està es, escoltant-nos, què té que fer per a inscriure-se? Per a inscriure-se poden inscriure'ns en la pàgina web de la Fundació de l'Esport que també volem agrair la seua col·laboració, o de manera física en les perfumeries Gala de la ciutat. Les persones que, que s'inscriuen i vulguin replegar el dorsal abans del diumenge poden fer-ho en l'Associació de Dones Deïnals, divendres per la vesprada i dissabte pel matí. I si no, diumenge pel matí, allà farem tot el repartiment del dorsals i bé també tindrem eh, aigua i fruta per a les persones participants, que volem agrair també a les a les empreses patrocinadores que ens han tirat un cable, igual que als mitjans de comunicació, per a fer possible aquesta marxa i que siguin tantes persones el diumenge. Tele-Elx és una d'aixes eh, empreses es. patrocinadores sí. perquè, eh, evidentment, estem eh, recolzant sempre iniciatives com aquestes, que són lúdiques, que són reivindicatives, que són socials, però que també són esportives. Té molt claro, valor sí. eh, la marxa en bicicleta. El que anava a preguntar-te, l'últim, Eva, les persones que participen, te, cal que porten la bicicleta, no? No, no? Les persones que participen eh, portaran bicicleta a qui la tinga, però també hem habilitat eh, en la costera de l'estació d'autobusos allà al costa és, Biciels eh, farà prèstec de bicicletes per a les persones que no en tinguen fins a dotar existències. Pues moltíssimes gràcies. Eva, gràcies a vosaltres I el sol brillarà per a vosaltres, per a la marxa ah, ciclista. Això ens han dit que el diumenge ja no plau. En teleEs Radiomarca La Glorieta. El programa que madruga contigo. Son las 8 menos cuarto de la mañana y vamos con el repaso de las principales noticias que hemos contado desde las 7 de la mañana. ...en cuanto al tiempo vuelve a ser actualidad... ...porque vamos a terminar esta semana como la empezamos... ...con más lluvias de barro porque ha vuelto la calima... ...pero no tan intensa como la del lunes... ...y también el fuerte temporal marítimo... ...por el viento de levante que vamos a tener... ...olas de hasta 3 metros de altura según Bordonado... ...hoy alcanzaremos una máxima de 15 grados... ...las lluvias caerán débilmente moderadas y las fuertes, las intensas, pues volverán a castigar al norte de Alicante, Valencia y Murcia. También, en cuanto a Futurmoda, la Feria de los Componentes para el Calzado cerró sus puertas en IFA ayer, cumpliendo con las expectativas. A pesar de esta situación tan complicada, los organizadores y expositores mostraron su satisfacción ante el aumento de visitantes que se ha registrado en esta edición. Futurmoda cierra y abre el Congreso de oftalmología Facoel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 Y la Confederación del Segura va a asumir el colector de Peña de las Águilas y actualizará el proyecto para impulsar su ejecución. Así lo anunció ayer el alcalde tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. El exportavoz de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, no devolverá su acta de concejal al Grupo Municipal de Ciudadanos y asegura que recurrirá el fallo judicial que ha desestimado su demanda contra la formación naranja por su expulsión.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 Y el deporte ilicitano va a tener este fin de semana, el sábado, dos importantes citas. Por un lado, el boxeador Kiko Martínez va a disputar contra su rival británico el título mundial. Y por otro, el clínica vasco Jure, Blasco Joventut Elch tiene una cita con la historia del fútbol sala femenino. En el Esperanza lag se va a enfrentar en octavos de final contra el Alcorcón en la Copa de la Reina. Esa es prácticamente la actividad importante del fin de semana porque no hay partido del Elche Club de Fútbol. Lo que sí que hay es el fallo del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol que ha acordado dos partidos de sanción al defensa del Elche Johan Mojica. Se le ha aplicado el artículo 117 por consideración hacia el colegiado. El club, que con su recurso ha conseguido rebajar la sanción, estudia ahora la posibilidad de apelar para evitar la totalidad del castigo.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 Y damos paso con esta sintonía del deporte a una cita importante que tiene el boxeador ilicitano Kiko Martínez este sábado para disputar su título mundial contra su rival británico. Nos lo cuenta José Antonio González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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Cannes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 Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com.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 Son las 8 en punto de la mañana, les damos la bienvenida a la segunda hora del programa La Glorieta. Hoy vamos a terminar la semana como hemos empezado, con más lluvias de barro porque ha vuelto la calima... ...pero no tan intensa como la del lunes también. El temporal marítimo por el fuerte viento de Levante alcanzaremos olas de 3 metros de altura... ...y la temperatura máxima para hoy es de 15 grados. Tendremos lluvias, pero las intensas volverán a castigar al norte del Cante... Valencia y Murcia, según la previsión de Vicente Bordonado. Y tenemos que hablar de Futurmoda, de los componentes y de ese acuerdo alcanzado esta madrugada con la ministra de Transportes y el Comité Nacional de los representantes del sector. Un acuerdo que de momento, pues sí, ha sido aceptado por el sector, pero no por los convocantes del paro. Y esto es lo que más se teme o lo que más preocupa a sectores como los del, los componentes para el calzado, que ayer... ...cerraron sus puertas, futur moda esa feria importante y destacada en IFA... ...con un balance muy positivo... ...con las expectativas cumplidas por el aumento de visitantes... ...pero con la preocupación de que si la huelga de transportes continúa... ...la próxima semana van a empezar ya a notar las consecuencias... ...porque ya no hay materias primas almacenadas... ...y además tienen otra reivindicación... El presidente de aek Manuel Román, así lo dijo ayer en la feria y es que dentro de un mes pues van a tener que devolver los créditos ICO que el, el gobierno, eh, la, la, esta institución financiera les dio como ayuda en la época COVID. Pues Manuel Román pide al gobierno de Sánchez que prolongue esa devolución porque ahora no es el momento. Lo escuchamos. El mes que viene hay que empezar a devolver los ICOs que se empezaron a dar eh, en la época COVID. Eh, se empezaron a dar con incluso con dos años de cadencia, preveyendo que a los dos años esto estaba solucionado, pero eh, estaba empezándose a solucionar la guerra, la todo, y creo que eso va a generar un retraso de al menos seis meses.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 qué esto conlleva. Seguimos hablando de otras visitas... ...de los responsables autonómicos... ...esta semana la directora general de comercio... ...le dijimos ayer... ...se reunió con asociaciones del sector... ...en el centro de congresos de elche ...y les avanzó... ...las nuevas líneas de ayudas económicas... ...que van a salir... ...dentro de muy poco... ...en el plazo de un mes... ...para la digitalización... ...y dinamización del comercio... ...pero el concejal del área... ...Felip Sánchez... ...también ha destacado... ...esa nueva línea la novedad y es que van a destinar ayudas económicas también para las obras de los locales. Escuchamos a Félix Sánchez. Estas ayudas tienen la novedad en la de que va a haber una línea destinada a obras en los comercios. Es interesante porque es una petición que desde los comerciantes se trasladaba a la hora de las anteriores ayudas y se ha incorporado este año para poder dar satisfacción a esta petición. Con estas ayudas eh, el sector podrá eh, afrontar digitalización, dinamización también y, como he dicho también, la, la realización de obras en sus locales. Son interesantes y cuando salgan animamos a, a todo el sector a que eh, haga uso de ellas. Y el mercado central ha conseguido hacer frente a la escasez de alimentos al apostar por el producto de proximidad. Nos da más detalles nuestra compañera Yanire Perona.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 la gente es la que va a la lonja recoge los productos y tal, entonces no tenemos ese problema. Y luego como usamos eso, como usamos todo el tema del producto de, de las cercanías, no, no estamos teniendo de momento abastecimiento. Si sí lo donde sí ha habido problemas y los está viendo es en el pescado primero fue por el paro que convocaron por la protesta de los precios del combustible un paro que se desconvocó pero llegó el mal tiempo y parece que no se va escuchamos a jose sánchez y sí que ha habido problemas porque no ha habido la flota del mediterráneo no ha salido en ningún sitio estaba toda parada de hecho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 Y a continuación damos paso a nuestra compañera Aiciar Martínez, que nos cuenta la noticia de la llegada de ucranianos, cómo se está produciendo en la ciudad y lo que deben hacer esas familias que acogen a los refugiados.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 Y el Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa Concilia que contempla la, el inicio de aulas vespertinas en los colegios y que queremos eh, que nos dé más detalles nuestra compañera Marga García quien además nos va a avanzar otra actuación del plan edificante para solucionar las goteras del colegio El Palmeral. Buenos días Marga.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 Más asuntos municipales, la Confederación del Segura va a asumir el colector de Peña a las Águilas y actualizará el proyecto para impulsar su ejecución. El alcalde del Che, Carlos González, se reunió ayer en Murcia con el presidente del organismo de Cuenca para dar un impulso a esta conducción que llevará las aguas residuales de la pedanía hasta la depuradora de Algoros, escuchamos a Carlos González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 y socialmente es muy necesario y el concejal no ha escrito eduardo garcía ontiveros no abandona el ayuntamiento aseguró ayer en rueda de prensa que no devolverá su acta de concejal a ciudadanos como le ha reclamado la dirección autonómica tras desestimar el juzgado su demanda contra el partido por su expulsión se defendió de las acusaciones de ciudadanos de usurpador y fraude electoral dijo que su motivación política siempre ha sido contar con los mejores y por eso rechazó la petición de su entonces partidos para incorporar como funcionaria de empleo a la íntima amiga del actual portavoz de Ciudadanos en lugar de a otra más preparada. Según el concejal lo fácil hubiera sido ceder a las amenazas y quedarse como número uno pero se negó por principios. Tiene claro que lo volvería a hacer porque considera que fue lo correcto. Así pues va a recurrir la sentencia que ahora irá a la Audiencia Provincial de Alicante y seguirá como concejal.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 cambiamos de tema el congreso de oftalmología faco elche abrió sus puertas ayer por la tarde en el hotel huerto del cura con 1300 asistentes la cifra más alta de las registradas hasta ahora en sus 24 ediciones bajo el lema faco a faco se ha abierto este congreso pese a las dificultades surgidas y restricciones el alcalde y la concejal de sanidad acudieron a la inauguración del encuentro científico que espera generar un impacto económico en la ciudad de cerca de 2 millones de euros en la jornada de ayer se celebraron diversos simposios sobre la córnea con novedades de la industria. Se desarrolló un coloquio sobre las lentes premium y hoy se va a presentar uno de los principales avances científicos, el nuevo colirio que se venderá en breve en el país para tratar la presbicia o vista cansada. Esta tarde se realizarán ya las cirugías en directo desde el Hospital Vinalopo. Y en clave de sucesos, les contamos que la policía local detuvo el pasado 21 de marzo a un hombre de 30 años después de agredir a los agentes que trataban de ayudarle. Una patrulla vio al joven sentado en el arcén de una carretera y al parar el vehículo para interesarse por su estado, se abalanzó sobre uno de los policías sin mediar palabra y le dio un puñetazo en la mandíbula. El compañero fue a socorrerlo, pero también recibió patadas y puñetazos. Tras el forcejeo, los policías pudieron reducirlo con ayuda de otras dotaciones, y fue detenido y trasladado a comisaría. Allí continuó con su actividad agres con su actitud agresiva tratando de golpear a los agentes de la Policía Nacional que fueron atendidos en un centro médico también por los golpes sufridos. Y ayer lo anunció Chimo Chimpuch, el presidente del Concei, el levantamiento de todas las restricciones por COVID excepto dos permanecen el uso de la mascarilla en interiores y la prohibición de fumar en las terrazas por tanto desaparece la distancia de metro y medio en locales y las mascarillas en eventos multitudinarios esto supone cada vez la ansiada vuelta a la normalidad pese a que el virus sigue ahí una muestra es que en los últimos días en elche ha subido ligeramente la incidencia hasta los 313 casos tras registrarse 182 nuevos positivos. También suben los hospitalizados. Hay 14 personas ingresadas, dos de ellas en la UCI. Por cierto que a partir del lunes recordamos que las personas contagiadas que sean asintomáticas o tengan síntomas leves no tendrán ya que aislarse ni sus contactos estrechos hacer cuarentena. Solo deberán usar mascarilla en todo momento y evitar el contacto con personas vulnerables. Además, las pruebas PCR y de antígenos se van a realizar únicamente a mayores de 60 años, inmunodeprimidos, embarazadas o personas de residencias de mayores y hospitales. Así que con la marcha de esta sexta ola de la pandemia... ...pues volvemos a disfrutar de nuestras fiestas... ...y de celebraciones como la Semana Santa... ...y con los preparativos ya en marcha... ...este mismo miércoles por la noche en el Salón de Plenos... ...se presentó la nueva revista y también los cargos... ...hoy tendremos aquí a las nueve y media al pregonero de este año. La revista se pre que presenta la Semana Santa 2022 tiene una maquetación renovada. En su portada y cartel se aprecia la Madre de Déu en la procesión de las Aleluyas, ilustración firmada por el sevillano Antonio Díaz.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 fins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 de qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío, que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. Get out of my life, I don't want to say goodbye. Stop killing our fire. Time is running out. How could you do Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella. Cause back, back to the very beginning And only your eyes could see mine Remember that T-Tag, suena el Llega el adiós, socorro, no tengo vengalas Si no queda amor Dime qué siento entre el pecho y las alas No, I don't wanna leave it behind us Cause my love, I can't do this without you Te busco en cada amanecer en el último rayo En Teleelch, radiomarca La Glorieta. El programa Que madruga contigo ya puedes encontrar en Elche el contenedor de los pequeños residuos. Recicla tus desechos de cartucho de impresora, bombillas LED y de bajo consumo, pilas y baterías, acumuladores, pequeños electrodomésticos, CDs y DVDs. Localiza tu mini punto limpio más cercano. Los verás ubicados en Carrús, Mercado Central.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 Descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial aquí en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com Son las 8 y 24 minutos de la mañana y vamos con la información deportiva porque este fin de semana hay dos citas destacadas para el deporte ilicitano. Kiko Martínez defiende este sábado su título mundial. Es la primera crónica que ponemos de José Antonio González. Buenos días.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 Y también nos cuenta que el fútbol sala femenino, el Juventud de Elche, va a disputar también el sábado la Copa Reina a las 6 de la tarde ante el Alcorcón a partido único.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 Tenemos ya aquí por el estudio a don Francisco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, Antonio, buenos días. Buenos días, Ros. Que... Buenos días, Paco. Que ha escuchado el comité de competición a Elche, ¿no? Sí, digamos que parcialmente, porque yo creo que no ha querido dejar al árbitro con el trasero al aire y eh, ha evitado ponerle cuatro partidos, es decir, entiende el comité de competición que no es insulto, pero sí le aplica el artículo número 117 en el que habla de menosprecio o desconsideración. Eh, por tanto, el club, que mm, por una parte ha demostrado que con ese recurso y con ese perito judicial experto en los gestos faciales, pues ha mm, servido para rebajar la pena, pero el club no está todavía contento con eso porque entiende que debería haber cero eh, partidos de sanción. Por eso está estudiando remitir el recurso al comité de apelación, otro recurso para demostrar que si no hubo un insulto, lo que dijo tampoco es menosprecio y desconsideración. Bueno, no es una mala noticia el hecho de que por fin se le haya escuchado al Elche Club de Fútbol. Mojica en principio se perdería junto a Pastore en los dos próximos partidos, Pastore le quedaría el tercero y el cuarto, es decir, contra Atleti y Bilbao y Real Sociedad, a priori dos de los más complicados de este mes de abril. Barragán también ha sido sancionado con un partido, en este caso por ver la quinta cartulina amarilla, por tanto se serían las tres ausencias para el partido frente al Atleti y Bilbao, que será la próxima semana. Eh, hay que recordar que hoy los jugadores realizan a las 10 de la el entrenamiento último de la semana y Francisco ha decidido dar unas mini vacaciones hasta el lunes por la tarde para que bueno pues eh, todos desconecten, se recuperen y vuelvan a tope para preparar ese partido frente a los Leones que se va a disputar en el nuevo Samba Mes el domingo a las 2 de la tarde. Eh, hay que recordar también que no están los internacionales, esta noche, en la madrugada de esta noche, Eh, tanto Lucas Boye con Argentina como Enzo Rocco con Chile y Johan Mojica precisamente con Colombia van a disputar el penúltimo de los partidos clasificatorios para el Mundial de Catar Mientras que en el caso de Lucas Bollé, sin duda el más eh, emocionado por su primera convocatoria, va a ser un partido de trámite porque Argentina ya está clasificada. En el caso de Chile lo tiene muy complicado, tiene que ganar los dos partidos y esperar tropiezos. Y en el caso de Mojica con Colombia todavía peor, necesita varios milagros, ganar sus dos partidos y esperar que rivales potentes mmm, pinchen para poder meter a Colombia en ...en el Mundial de, de Qatar. Pero bueno, eh, son buenas noticias el que el che tenga tres internacionales. Y ayer escuchábamos a Ezequiel Ponce... Eh, ...hablar precisamente del tema de, de los árbitros y de esta sanción... Mm, ...parece que ha calado el mensaje del presidente... ...cuando decía el miércoles que todo el mundo tiene que recatarse... ...que hay que tener la cabeza fría... ...a pesar de que se juega muchas veces a 180 pulsaciones... ...y Ponce, muy elegante, decía que tienen que acatar... ...y ayudar a los árbitros que están en caliente... ...pero que tienen que saber enfriarse en momentos difíciles... ...un Ponce que también hablaba de que no solo se conforman con la permanencia... ...sino que aspiran a quedar lo más arriba posible y aunque saben que les faltan esos 5 o 6 puntos para conseguir la permanencia pues que aspiran a mucho más es lo que decía espero, el argentino espero que no se aburra usted este fin de semana pues tengo unas ganas de aburrirme tremendas bueno, <risa> bueno hay partido aburrirme entre, entre comillas, mira, yo yo lo tengo hay programado ya. hay partido claro, hay de part la selección, ¿no? Eso, bueno. sí, pero bueno, eso se ve desde casa eso, eso bueno, tranquilamente desde el sillón. eso no es trabajo yo ya lo tengo todo, mira, yo esta noche juego al fútbol el domingo por la mañana cojo la bicicleta o sea que yo ya lo tengo todo programado mañana eh, baño y masaje, relax Exacto. Claro, claro. Y cena, o sea, lo tengo todo ya calculado. <risa> fin de semana a Tutiplen. ¿Y has calculado también el horario de verano que entra sí, en la sí. madrugada Sí, voy a dormir una hora menos, por lo tanto no tendrá que ser una cena muy larga si quiero coger la bici el domingo por la mañana y no yo sea, que vas a participar en la marcha ciclista, la primera marcha ciclista final. Mmm, ¿Feminista? Bueno, yo voy a ir detrás escoltándolas. Ah, muy o sea bien. No muy hay bien. problema. Eh, Paco. El apoyo <risa> <risa> <risa> Muchas gracias. Oye, Hat, no, pero esperaros, esperaros, esperaros. Eh, eh, estoy sorprendida, estoy flaseada. ¿Es cierto, Paco, que Italia ya no juega sí, no, va, no sí. va a jugar el Mundial? Por segundo Mundial consecutivo, ayer quedó fuera. Macedonia del Norte eh, fue la gran sorpresa en el minuto 92 con un gol los echó del Mundial y los campeones de Europa, Italia, no van a estar... En el Mundial ya no estuvieron en el de 2018 y no van a estar en este. Es un sorpresón. La bueno, es que... esto le puede pasar a España también. No, eh, no, España si ya lo... está clasificada. Ah, bueno, menos mal. Los, los partidos de España son, <risa> son, amistosos, son, amistosos, son amistosos. Ah, vale, hombre. vale. Por vale. cierto, yo para, para finalizar, eh, recordar que el próximo lunes, que no haya todo gol uh -huh. en Teleelch, va a haber un Somos de Primera Eh, ...especial, eh, porque bueno cumplimos en esta casa 35 años... ...y hemos eh, reunido a los tres capitanes... ...yo creo que más importantes en la historia del club... ...les vamos a hacer eh, un buen homenaje con sus imágenes... ...vamos a hablar con ellos... ...estará Kirant, a sus 80 y casi 7 años estará con nosotros, estará Claudio y estará Nino, en tres generaciones la década de los 60 la de los 80 y 90 con Claudio y la del siglo 21 con Nino, estarán representados. Pues te hemos permitido avanzarlo pero hay muchos cambios, la gente tiene que estar viendo el 28 de marzo Teleel, hay muchos cambios Yo no digo yo hasta, no, hasta ahí no. puedo leer Porque bueno, menudo puntazo te has marcado con esos tres capitanes de honor Gracias Paco, a vosotros pues fin Igualmente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 8 y 36 minutos de la mañana y antes de dar paso a la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de elche vamos con el Consejo del Día de la empresa iWest elche En iWest Delch queremos estar cerca de ti Con el servicio gratuito Servialertas poder recibir SMS o correos electrónicos avisándote de un consumo excesivo cortes programados de agua incidencias con tu contrato e información de servicio Música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 8 de la mañana, 38 minutos y medio, nos marchamos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Nos espera, como cada mañana, Jesús Iniesta, que nos cuenta si hay atascos, qué tenemos que hacer, las precauciones, muchas cosas en torno al tráfico. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues de momento la lluvia nos da un poco de tregua y algo se nota en el tráfico. Terminó la entrada a los institutos y nos vamos acercando a la hora de entrada a los centros de educación primaria. De está a esta hora, la circulación más densa es en los accesos y salidas a la ciudad por la avenida de Alicante, avenida de Santa Pola, avenida de Novelda, Ronda Oeste y avenida de Crevillente. Dentro del núcleo urbano, la circulación es densa en Filet de Fora, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken y Federico García Lorca. En el resto, es bastante pendiente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 Son las 8 y 41 minutos de la mañana y abrimos ya esa ventana a la prensa nacional que hoy coinciden todos en sus portadas de reflejar, contar lo que ha supuesto la visita de Biden a Europa, Antonio. Así es, ofrece una portada el diario El País para comenzar por él en donde se indica en gran titular «Biden ofrece gas a Europa para que renuncia el de Rusia» con fotografía de un puerto ucraniano que puede ser Mariupol totalmente devastado, incendiado y con las fragatas en el mismo puerto también con fotografía del rey emérito Juan Carlos I indica este titular, Londres niega a Juan Carlos I la inmunidad en el pleito de en el rey emérito fue demandado por supuesto acoso a su expareja vaya pues no sí, podrá pisar no el acaba, país. No se le acaba Vaya con pleitos. la corina Sánchez pide en la Unión Europea tratar a la península como una isla energética. Y hace referencia también el país a esa reunión entre gobierno y transportistas, en donde aquí negocian in extremis para poner fin al paro. Parece que los acuerdos sí. llegaron después sí. de cerrar. Llegaron esta misma madrugada. Nosotros tenemos los detalles. Nos llegaron a nosotros a la redacción y la ministra de transportes dice que se va a bonificar con 20 céntimos por litro de combustible lo que va a suponer un ahorro de 700 euros por camión al mes va a suponer una unos mil millones de euros en ayudas es un acuerdo que ahora deberán aceptar antonio los convocantes del paro que no estuvieron en la reunión de esta madrugada con la ministra pues así que y es lo que pidieron ellos reunirse con la ministra pero no les dejó veces en portada, fotografía de Biden junto a otros dirigentes europeos en Bruselas. Ha venido al viejo continente y con el titular de Estados Unidos se enviará más gas a Europa para que dependa menos de Rusia. Y a pie de foto, la guerra lastra a España. Un punto menos de crecimiento, dos puntos más de inflación y 100.000 empleos es lo que nos costará el conflicto según el consenso de los analistas. Precisamente a las nueve y cuarto hablaremos con un analista aquí de Galsal Consultores, Francisco Nieto, el director general, para ver qué valoración hace del momento en que estamos viviendo. El Mundo, fotografía en portada de Biden junto a los primeros ministros de Europa. A pie de fotografía. Si Putin usa armas químicas, habrá respuesta. Eso es para alegrarnos el día. Y también, la OTAN pacta blindarse ante un ataque nuclear y apremia a China. Hay preocupación, claro que sí. Ah, en la parte inferior, en el mundo también, el titular es el gobierno abre la mano con el transporte, pero sigue sin poder acabar con los paros. El ejecutivo y representantes de los camioneros negocian al margen de los convocantes. Que planean una marcha por el centro de Madrid. Dicen, si somos tan pocos, ¿por qué está parado el país? Nos vamos a La Razón. En La Razón, la misma fotografía, en este caso en color, Ucrania pasa a la ofensiva, destruye un buque ruso en anov en Azov, y además aparece la fotografía de ese buque incendiado en el puerto. La OTAN se blinda contra posibles ataques químicos o nucleares con fotografía bajo el titular de Biden y Macron. Y también hace, como no, eh, referencia a ese pacto de gobierno y patronales, pero la huelga del transporte se mantiene. Pues muy mal, muy mal. Malas noticias para acabar la semana. Nos llueve barro y ese acuerdo que se alcanzó esta madrugada pues no les vale a los convocantes por no haber estado en la reunión. ¿Se empeña la ministra en no recibirlos? Debería. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. La Asociación de Amigos de del Sur ha pedido por escrito a la Consellería de Transición Ecológica que inicie un expediente para suprimir un coto de caza en el Parque Natural del Hondo. Queremos conocer más detalles sobre esta noticia y para ello contamos en estos momentos con el presidente de esta asociación, Sergio Arroyo. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Rosmarín. Eh, ¿Qué coto es y el por qué consideráis que se tiene que suprimir? bueno es un coto que está situado en el límite está justo, justo al lado está en el término de creyente justo al lado del, del centro de información del parque natural de las del, de las fincas del rincón de bueno, donde donde se sueltan las, las terceras pardillas de los, de los proyectos del proyecto de, de reintroducción es un coto que tiene 100 hectáreas que se, se, se constituyó en el año 2015 y ahí radica el, el digamos la irregularidad de su constitución. Eh, es un coto, como decía, que es un coto que tiene más de 100 hectáreas, pero tan solo tiene no llegan a las 20 hectáreas, lo que son los hábitats de considerados como para aves acuáticas, porque eso es un coto de de aves acuáticas y entonces, según la legislación, debe tener un mínimo de extensión de 75 hectáreas. Y de esas 75 hectáreas, según el plan rector de su gestión, eh, para los cotos de, de nueva creación, de los que se crearon a partir de la aprobación del plug en 1994, pues tienen que tener al menos un 70% de su superficie de hábitats acuáticos eh, que tienen que estar inundados durante al menos nueve meses al año. Está, bueno lo, La mayor parte del, de la finca de las 107 hectáreas que están incluidas en el coto son terrenos agrícolas hay tan solo cerca de no llegar a las 25 hectáreas las que las que están son de salada inundable eh, si sí. se cumple si incumple el plan rector de uso y gestión para qué sirve este plan <risa> una, una más <risa> no, para, para que no, bueno la pregunta yo no, no diría para qué sirve es evidente que el, el plan rector tiene una función importante de de legislar y de, y de proteger el, el parque natural y sus y sus valores, el problema no es para que sea, el problema es por qué no se cumple. Y luego luego el, parece como que el plan rector es un no sé, es como un, una especie de de reglamento de tercera clase, pero no, el plan rector es, está aprobado mediante un decreto. O sea, que digamos que es la, la máxima figura legislativa que… Que se, que se contempla o sea es algo completamente inexplicable y sorprendente que en 2015 eh, la dirección territorial de caza eh, apruebe la constitución a través de una resolución que, que va en contra de de plan de, de, de un, plan rector? De un plan rector que es una, una legislación de, de alto nivel y bueno plan y, y, y luego lo más sorprendente de esto es que desde la propia desde eh, de dirección territorial en 2019 en una reunión pública de la bueno pública entre comillas pero vamos que ya había, pues de cerca de 30 personas que solamente suelen componer la junta rectora ya uh -huh. ya no solo de la administración sino de pues bueno de todos otro, los otros uh -huh. grupos conservacionistas nosotros a esa junta rectora asistimos invitados porque fue una junta rectora que eh, se convocó de forma extraordinaria para que la propia consellería iba a dar a conocer las medidas que iba a tomar para modificar los planes de planes técnicos de ordenación cinegética… Sí, sí. Eh, que también al final mmm, no, no se, han tocado, no se uh -huh. han tocado, o sea, se han seguido dos años después también que estos planes técnicos de ordenación cinegética incumplían la, uh -huh. la, el plan rector y tampoco se, bueno, tampoco se tocaron. Por lo que bueno. dice Sergio, es, es una más. Eh, tenéis, tenéis muchas quejas acumuladas. ¿Pero qué esperáis? ¿Qué esperáis de, de la Consejería de Transición Ecológica, que está en manos de la ilicitana Mireia Moya? A, la, a, esta, a este escrito que habéis enviado? Hombre, pues mmm, lo que solemos pedir generalmente algo tan revolucionario como que se cumpla la ley. <risa> no sé. Ya después de esta, ¿no? Pero es que lo curioso, Rubén Mari, es que en eh, la Consellería está ahora, a, a la Unión Europea le ha concedido un live Sí, que por eh, cierto creo pues, que eh, se, se ha presentado esta semana el proyecto o nos han convocado para dar detalles de ese proyecto live en el sí, Parque Natural pues, de Londres. Pues es, estaría bien preguntar, que los periodistas preguntaran. Eh, como, como casa eh, que la consellería se embarque por una parte en un proyecto live, invirtiendo dinero público en un proyecto para reintroducirla por una parte, para reintroducir la cerceta pardilla, por otra parte… Eh, Eh, gastar dinero público para la compra de, de cotos de caza y luego tenemos un coto de caza al otro lado del lado lado norte de lindando con, con la finca del rincón donde se hacen la, la liberación de las recetas parrillas que se hacen cautidad que se tiene la oportunidad legal de suprimirlo y se mantiene o sea es que es algo pues, no sé, sorprendente bueno decir otra cosa en ¿no? el adjetivo no bueno, ya se nos… Se nos acaban bueno pues eh, eh, se nos acaban a nosotros se nos acaba el tiempo Sergio y hay algo que siempre quiero preguntarte aprovechamos que te tenemos eh, como presidente de esta asociación de amigos de los humedales del sur que trabaja para conservar y mantener todos los humedales y este en concreto el hondo de importantísimo valor porque es parque natural cómo se encuentra Eh, con estas lluvias eh, son muy beneficiosas para los humedales cómo se encuentra ahora pues se eh, lo empieza ahora la, la temporada de, de reproducción bueno veremos a ver cómo se cómo se desarrolla ahora estamos en un momento es un momento de transición porque el, empieza empieza algunas empiezas empieza especies empiezan a nidificar pero bueno, muchas de ellas de las aves acuáticas se encuentran en pleno Eh, periodo migratorio entonces un, un momento de transición pero ya no so, no sólo para el hondo sino en general para el medio natural eh, el, el surrelicante está lluvias han sido una bendición después de los meses meses casi un año largo que no hemos tenido absolutamente ninguna gota de agua y ya está cayendo bastante bien de forma continuada suave con viento de de levante que no seca demasiado, está el, el suelo uh -huh. bien empapado. Yo creo que es una, ha sido una muy buena noticia y una, un buen comienzo de la primavera. Pues muchísimas gracias, eh, Sergio Arroyo, por eh, estar siempre controlando el, eh, la conservación de este de este paraje, de este parque natural tan importante como decimos, como es el hondo. Gracias. Gracias a vosotros, Raúl María.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 En Tele-Elch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. 8 de la mañana, 56 minutos. Eh, te cuento, ross que hoy cumple años, concretamente, 75 años. Un grande. A ver. Elton John. ¡Guau! Sir Elton John. Elton Hércules John, nacido como Reginald Kenneth Dwight. Mm -hmm. Cantante, compositor, pianista y puh, muchísimas Buah. cosas más. Una carrera de más de 50 años ha lanzado alrededor de 30 álbumes de estudio, ha vendido más de 300 millones de copias mm. en el mundo, eh, siendo uno de los artistas con más éxitos en la historia de la música. Elton John aprendió a tocar el piano, pues como hacen estos, pues con 5, 6, 7 años ya tocan el un piano. Un prodigio. Y formó su primera banda con 15 años. Ha ganado 5 premios Grammy, 5 premios Brit, un Globo de Oro, un Tony, un Disney Legends, un Oscar y el premio Kennedy. Es uno de los promotores más importantes uh -huh. en la lucha contra el SIDA. Y te pongo esta canción, que uh -huh. se titula precisamente Tu Canción, y que su... estoy convencido que te va a gustar. Seguro. Y a su palmarés hay que añadirle que ya tiene película. También. Ya está en el cine. Lo <ríe> en veremos. En Netflix o no recuerdo en qué plataforma. <ríe> Cómo no. Gracias. Vamos allá. Elton John, Tu Canción.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 Tell everybody, this is your song It may be quite simple, but now that it's done I hope you don't mind, I hope you don't mind That I put down the words I want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 the sweetest cat ...pues a este señor, a Elton John... ...no lo podemos cortar... ...son las 9 y un minuto de la mañana... ...y comenzamos la tercera hora del programa La Glorieta... ...contándoles las noticias... Eh, ...que venimos desarrollando desde las 7 de la mañana... El tiempo vuelve a estar pues, de actualidad porque la semana la vamos a terminar como la empezamos, con lluvia de barro. La calima ha vuelto, no es tan intensa como la del lunes. También el temporal marítimo, por el fuerte viento de Levante alcanzaremos hoy una máxima de 15 grados. Caerán lluvias, pero las fuertes, las precipitaciones intensas volverán a castigar al norte de Alicante, Valencia y Murcia. En cuanto a Futurmoda, pues la Feria de los Componentes para el Calzado cerró sus puertas ayer cumpliendo con las expectativas. A pesar de esta situación tan complicada, los organizadores y expositores han mostrado su satisfacción ante el aumento de visitantes que se ha registrado. El presidente de los componentes ha advirtido ya que de continuar esta huelga de transportes, que parece que sí, a pesar de ese acuerdo alcanzado de madrugada pues van a empezar a tener graves consecuencias, problemas a partir del lunes porque ya mmm, se le ha terminado las materias primas a la, a la mayoría de los almacenes. Y también pidió desde Futurmoda al gobierno de Sánchez que les deje más tiempo para devolver esos préstamos ICO que se dieron como ayuda en la época COVID. El mes que viene hay que empezar a devolver los ICOs que se empezaron a dar eh, en la época covid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 Y también la directora general de Comercio se reunió pues esta semana con asociaciones del sector en el centro de congresos de Ilche y les avanzó las nuevas líneas de ayudas económicas que van a salir en el plazo de un mes. El concejal del área, Felipe Sánchez, destacó una nueva línea para ayudar a las reformas, a las obras de los establecimientos, una petición que reivindicaba el sector y que ha dado respuesta la Generalitat Valenciana. Lo escuchamos a Felipe Sánchez.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 Y a pesar de la huelga de transportes... ...el mercado central ha conseguido hacer frente... ...a la escasez de alimentos... ...al apostar por el producto de proximidad... ...así nos lo contaba ayer... ...la presidenta de la Asociación de Placeros... ...Maricel Troca. Teniendo, porque como utilizamos mucho producto de kilómetro cero... Eh, ...la mayoría es la gente en la que va a la lonja... ...recoge los productos y tal... ...entonces no tenemos ese problema... ...y luego... ...como usamos eso... ...como usamos todo el tema del producto de, de las cercanías... No, ...no estamos teniendo de momento abastecimiento. Sí lo Donde sí ha habido problemas y los hay es en la pescadería... ...debido primero a las protestas... ...que amarraron los pescadores eh, sus barcos... ...por el eh, elevado incremento... ...de los precios del combustible y la luz... ...se desconvocó el paro pero ahora llega el mal tiempo... ...y ha venido parece que para quedarse esta semana...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 Y más asuntos. La Confederación del Segura va a asumir el colector de Peña las Águilas y va a actualizar además el proyecto para impulsar su ejecución. Así lo anunció ayer el alcalde Carlos González tras la reunión que mantuvo en Murcia con el presidente de este organismo de Cuenca, que tuvo como objetivo impulsar esta conducción que llevará las aguas residuales de la pedanía hasta la depuradora de Algoros. Escuchamos al alcalde.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 Y en la página de sucesos les comentamos que la policía local detuvo el pasado 21 de marzo a un hombre de 30 años después de agredir a los agentes que trataban de ayudarle. Una patrulla vio a este hombre sentado en el arcén de una carretera y al parar el vehículo para interesarse por su estado de se abalanzó sobre uno de los agentes sin mediar palabra y le dio presencia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 Y el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha anunciado el levantamiento de todas las restricciones por COVID, excepto el uso de las mascarillas en interiores, que continuará, y la prohibición de fumar en las terrazas. Por tanto, desaparece la distancia, las mascarillas en eventos multitudinarios, poner cada vez la ansiada vuelta a la normalidad, pese a que el virus sigue ahí. En los hospitalizados ha subido ligeramente esta semana, hay 14 personas ingresadas, dos de ellas en la UCI. Y a partir del lunes las personas contagiadas que sean asintomáticas o tengan síntomas leves no tendrán que hacer cuarentena, ni tampoco sus contactos. Pues debido a esa evolución favorable de la pandemia, pues volvemos a disfrutar de celebraciones como la Semana Santa, ...este miércoles se presentaron la nueva revista y también los cargos... ...y hoy a las nueve y media tendremos al pregonero Álvaro Antón... ...aquí en los estudios de Teleelch Radio Marca... ...y también terminamos el relato informativo recordando que este domingo... ...a las 10 de la mañana se va a iniciar en el paseo de la estación... ...la primera marcha en bici que va a recorrer toda la ciudad... ...por lo que será difícil eh, circular en coche por eh, una, un lema, la igualdad, organizada esta marcha por la Coordinadora Feminista y la Unión Ciclista de Elche. Se trata de una jornada, por tanto, reivindicativa, social y deportiva. Con ella se quiere potenciar el uso de este transporte sostenible, pero también reivindicar el movimiento feminista. Y cuenta con el respaldo de numerosas empresas y medios de comunicación, como Teleelche, que no ha dudado en dar su apoyo a esta iniciativa.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 Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con NaviLink. ¿Pero quiénes son o eso? <risa> que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más. Ceren. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. ¿Te imaginas una tienda de calzado con más de 2000 modelos a elegir para toda la familia?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 Ayuntamiento La glorieta con Rosmaría Alonso y Antonio Bazán. son las 9 y 16 minutos de la mañana y lo hemos anunciado antes eh, tenemos que hacer tenemos que pararnos para reflexionar sobre lo que está sucediendo la pandemia la guerra de ucrania el incremento de los precios la huelga de transporte todo ha afectado de forma considerable a los sectores económicos también de esta provincia y de esta ciudad las protestas sociales y sectoriales han protagonizado estos días la actualidad y el gobierno de sánchez tiene previsto que calmar esas movilizaciones en el consejo de ministros del próximo martes con un paquete de medidas pero nosotros queremos valorar la situación de las empresas en un escenario como el actual de constante subida de los precios de la energía y queremos saber si esas empresas están viviendo en estos momentos una tormenta perfecta y para ello contamos aquí en nuestro programa La Glorieta con el director general de Galsan Consultores. Él es Francisco Nieto, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Romare. Bueno, pues una valoración. ¿Es la tormenta perfecta lo que están sufriendo en las empresas? Pues eh, la verdad es que sí. La verdad es que la situación es, es preocupante, porque cuando ya había quedado atrás todo lo peor que habíamos vivido de la pandemia y apenas en el horizonte se enfilaba la recuperación económica y de la actividad para muchas empresas, pues la incertidumbre se ha vuelto a apoderar otra vez de la sociedad y de la economía en general. La escalada de estos precios de energía y combustibles eh, y el paro que amenaza el país eh, y la guerra, por supuesto, desatada entre Rusia y Ucrania va a volver a pues, añadir incertidumbre e interrogantes en el futuro inmediato. ...más allá del gramo humano que ha provocado el conflicto. Pues eh, con esta valoración hay que preguntarle... ...Francisco, ¿habrá posibilidad de recuperarnos este año? Pues hombre, eh, yo creo que todo va a depender de ello... ...fundamentalmente del problema de, de la guerra entre Rusia y Ucrania... ...la duración de la misma, ¿no? Pero yo en ese sentido si somos capaces a nivel europeo de controlar el, el problema de la electricidad y, y, y el tema de combustibles, como hemos amanecido esta mañana, que hay unas noticias en que el principio parece que el Gobierno ha llegado a un principio de acuerdo con la patronal y, y se va a controlar el, el, el paro de, de la huelga, pues eh, sería difícil, pero bueno, sí que puede apuntar a, a brotes verdes para finales de año. Esto es lo, lo más inmediato, pero también se ha aprobado una reforma laboral, se han aprobado varias medidas y queremos saber qué impacto tiene o puede tener la subida del salario mínimo interprofesional en las empresas y cómo va a incidir en la contratación. Pues hombre, es obvio que, que efectivamente va, va a incidir en la contratación esta subida. En ¿no? la subida del SMI desde el 2019 ha elevado los costes salariales de las pequeñas empresas españolas eh, más o menos en un promedio de alrededor de un 40%, sin contar ni siquiera los seguros sociales. Entonces, son cálculos eh, oficiales del Consejo General de, de Gestores Administrativos. Entonces, es, es natural que todas las personas que aspiran a cobrar un salario adecuado por su trabajo, eh, pero en un momento intenso, incertidumbre como el actual, quizás no sea el adecuado esta circunstancia, ya que la subida del IPC también tiende a generar del deslizamiento al alza del conjunto de, de lo que son los gastos salariales o la masa salaria de las empresas y esto complica obviamente la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas ya que les resta competitividad al no poder eh, repercutir el aumento de los costes salariales pues en el precio final de los productos entonces a mi juicio pues en pocos meses veremos que este eh, podemos analizar más en profundidad qué efecto va a tener esta subida concretamente y la última reforma laboral en que se ha producido por el gobierno en la contratación. Entonces, en fin, la moderación salarial es un factor clave para salir de esta de esta coyuntura negativa en la que nos encontramos actualmente cuanto antes. Sí, quizá eso es lo más importante. Lo hemos dicho, el gobierno de Sánchez espera al martes a Um, anunciar y concretar esas ayudas que tienen que llegar, ¿no? Pero, eh, desde su punto de vista, ¿qué acciones pueden emprender eh, esta administración, las, todas las administraciones, para apoyar fundamentalmente a las pymes y a los autónomos? Sí, pues eh, las empresas ya han demostrado durante toda la pandemia un gran compromiso y una capacidad de esfuerzo ejemplar. Entonces, también han dado muestra de su enorme capacidad de adaptación, de perseverancia y de esfuerzo, con un último fin de mantener, en la medida lo posible, eh, la actividad y de generar empleo y bienestar. Entonces, eh, en este escenario tan adverso en el que nos encontramos, pues la primera situación que ha sido de subsistencia, por lo que es urgente actuar por parte de las autoridades, como he dicho anteriormente, para controlar la escalada en los precios de la energía y de los, y de los carburantes, fundamentalmente. Eh, ya pues, es un momento adecuado para la reducción de los impuestos, que alivien la situación de las pequeñas empresas, el aplazamiento de la amortización de los préstamos ICO, que todos eh, nos suena y conocemos, por lo menos un año más. Y junto a la puesta en marcha de otras nuevas líneas de financiación que puedan llegar, tanto sean europeas o nacionales, de ayudas, digamos, más blandas o flexibles, Eh, pues eh, es importante para que y también la, la flexibilidad en el marco laboral es un factor clave para, para ayudar a las pymes y en estas circunstancias pues son es muy necesario que se tomen esas medidas ya cuanto antes eh, sí, eh, y que esas las del gobierno pero qué puede hacer eh, la empresa para superar eh, este escenario de dificultades sí pues que eh, es un momento realmente complicado, como he dicho, para las empresas, porque casi todos los factores que está interviniendo en la situación actual son externos a las propias compañías. Entonces, hay que centrar todos los esfuerzos en realizar una buena gestión empresarial, apostar por ajustar la organización en cada momento concreto y a cada escenario en el que nos encontramos. Es necesario analizar con detalle el retraso o la interrupción del suministro de materias primas, los cambios en la demanda de los clientes, el incremento de los costes, los cambios en la logística, que pueden provocar retrasos en, en entregas, la insuficiente mano de obra para atender la, la, la demanda del mercado o las dificultades relacionadas con el comercio en la importación y exportación. Eh, en fin, hay que tomar en cada momento, como digo, las decisiones más oportunas. Es necesario evaluar en cada empresa los riesgos de qué forma parte del constante y establecer los mecanismos de respuesta eh, para ajustar en cada momento la plantilla, la producción, en fin, eh, la coyuntura del mercado, las compras, las ventas, los horarios, la logística, etcétera. Entonces, hay que reforzar la comunicación con los clientes para que conozcan la situación de los pedidos, de los plazos de entrega. En definitiva, es un momento del actual muy cambiante en el que es muy importante contar con un aseguramiento de profesionales para la toma de decisiones y muchas de ellas muy trascendentes para el presente y futuro a corto plazo de, de la empresa en general. Pues precisamente eh, se han organizado muchas jornadas de asesoramiento para hablar del presente y futuro de muchos sectores. Hoy mismo tenemos esa jornada en la que va a participar la ministra, el presidente de la Generalitat, el alcalde y la patronal Zapatera en el Parque Empresarial de Torrellano. Nosotros tenemos que poner el punto final a esta entrevista muy necesaria porque el asesoramiento eh, se ha visto, se ha puesto de manifiesto que lo es para poder sobrevivir a estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias por esos consejos y también por ese análisis, Francisco Nieto, director general de Galsan Consultores. Gracias. A, a ti, Romi, muchas gracias. La glorieta con Rosmaría Alonso y Antonio Bazán. I was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 reire No puedo creer que es por dar que tanta felicidad Al llegar que el cielo siento al cansar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar toda mi culpa no es me he enamorado esta vez Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir Por eso no puedo decir, quita mis ojos de ti Mi bien compréndelo, te quiero mucho Con toda intensidad te necesito te la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar que no me dejes Ya que te encontré Pues voy a amarte siempre Quiero amarte y... No puedo creer que es joder, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzado pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.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 La Glorieta, con Rosmaria Alonso y Antonio Bazán. Pasa un minuto de las 9 de la mañana y vamos a hablar, lo hemos anunciado, de la Semana Santa, porque vuelve por fin, después de dos años sin poder celebrarse, Vuelve a las calles y ayer, bueno, hace dos días, el miércoles, ya se presentaron los cargos, la revista, y tenemos de nuevo aquí, en estos estudios, al pregonero de la Semana Santa y licitana. Un pregonero totalmente atípico. En 2019 fue nombrado para la Semana Santa de 2020, llegó la pandemia y su cargo ha durado hasta 2022. Álvaro Antón, él es licenciado en periodismo, doctor... ...en Derecho, profesor de la Universidad Cardenal Herrera Ceu... ...y muy vinculado desde pequeñito a la Semana Santa de Elche... ...que la lleva en la sangre, por eso esta canción... ...de No puedo apartar mis ojos de ti... <risa> ...no lo has podido apartar nunca de la Semana Santa... ...porque estás muy vinculado, como decimos, a cofradías... ...tan emblemáticas como la flagelación y gloria... Bueno. ...y Cristo del amor. Álvaro Antón, buenos días. Buenos días. Y además decimos que es atípico y peculiar tu nombramiento porque como pregonero en pandemia no quisimos que tu voz se apagase. No permitimos al COVID que, que lo hiciera. Y así que aquí, en este mismo programa de La Glorieta, viniste como pregonero y no hiciste un pregón, pero sí una carta muy emotiva, llena de pasión uh -huh. y amor hacia los cofrades. Correcto. No solo aquí, sino también en el programa Paso a Paso de Teleilch. Álvaro Antón, ¿qué vas a hacer el 2 de abril? ¿Qué te queda por hacer? Porque llevas tres años vinculado a la Semana Santa y, y, y transmitiendo lo que quieres. Lo que quieres, el llamamiento que vas a querer hacer el 2 de abril. Pues me queda hacer el pregón, que todavía <ríe> eh, y tiene que ser un, me queda hacer un pregón y un pregón que será muy diferente al que tenía pensado en, en 2020. Y tanto. Con un planteamiento muy distinto por todas las cosas distintas. Eh, bueno que nos han ido pasando estos años y porque también entiendo que este año el pregón además más que nunca debe ser una invitación y yo soy optimista lo comentaba y desde el día de mi pregón hasta que empieza la semana santa todavía queda una semana sí, sí. si con el pregón consigo que alguien que se está dudando este año tan atípico tan difícil para que que diga, bueno, pues voy a salir con mi cofradía, voy a llamar a mi cofradía, voy a llamar a mi hermanda Si consigo eso con una, dos personas, tres personas, pues ya eh, estaré satisfecho. Pero, ¿es necesario ese llamamiento, Álvaro? ¿Has podido, porque los ensayos han empezado, uh -huh. has podido sondear a los cofradías uh -huh. y hermandades cómo regresan las, las procesiones en cuanto al número de costaleros? el Este año es muy duro para todas las hermandades. ...desde el punto de vista... ...humano y material... ...las hermandades han pasado... ...tres años sin salir a la calle... ...no han... Eh, ...bueno... ...las la formas de financiación porque la Semana Santa... ...se financia fundamentalmente con el esfuerzo... Eh, ...de las hermandades... ...y bueno durante estos años... ...las cuotas han sido rebajadas... ...para adecuarse a las circunstancias... ...los fondos de las hermandades han destinado a caridad... ...que es lo que tendría que... ...que ser las hermandades desde el punto de vista eh, económico este año van a hacer más, un esfuerzo más grande que nunca. Uh -huh. Después, desde el punto de vista humano, ¿qué pasa? Que dos años sin salir, dos años sin contacto humano, dos años sin las relaciones humanas, que son tan importantes en las hermandades y cofradías, pues hace que gente... Eh, bueno, porque esto es duro, porque salir en Semana Santa exige, como digo, un esfuerzo y cuando ese esfuerzo, bueno, por durante dos años desaparece, te vas... Eh, te, te va entrando dices y yo ahora te va costando cada te vez más vas volviendo perezoso el, el, el perezoso ah. entonces bueno pues todos esos factores influyen es cierto que conforme se ha ido acercando la semana santa cada vez se ha ido animando más gente animando más gente y prácticamente todas las hermandades prácticamente todas van a salir a la calle y van a salir en la calle en condiciones eh, muy dignas este año no deja de ser un año de transición en el sentido de uh -huh. Venimos de encierro, de un encierro todavía bueno pues hay hermandades que han tenido la generosidad de, de adaptarse a las circunstancias incluso de cambiar su recorrido que es una cosa para muchas hermandades muy delicado porque sí. su, son sus calles son, eh, y muchas hermandades enseguida en cuanto les han dicho no hay que pasar por aquí ellas eh, ni lo han aceptado es decir que es un año atípico todavía de transición. Uh -huh pero que va a salir la Semana Santa con todo su esplendor. y como Ayer Chimopuch anunciaba que se han, mm. bueno, ya ha levantado todas las restricciones excepto la mascarilla en interior y el, el fumar en las terrazas que sigue prohibido. Mm. Pero, ¿qué normas, qué protocolo es el que se va a aplicar a las procesiones de Semana Santa? ¿El mismo que hace un mes se anunció? Bueno, ahora mismo no hay otro otro protocolo. Me imagino que la, la Junta Mayor se reunirá y determinará si, mm -hmm. si hay que cambiarlo o no. Eh, fundamentalmente lo que buscaba la, la Junta Mayor eh, por las recomendaciones que le venían siempre de las autoridades uh -huh. sanitarias eran buscar calles anchas claro. buscar calles anchas que y eso es lo que ha condicionado los cambios los de recorridos. recorrido es lo que estabas hablando que eso es lo que peor llevan las cofradías y hermandades Álvaro, tú que sabes lo que hay dentro ¿por qué? porque ¿Por qué abandonar un sitio tradicional es tan duro? porque hay calles que son especiales Sí, y, y, y las estrechas las más, ¿no? Sobre todo para los costaleros, los ah, que vamos sí. dentro. Hay calles que te permiten recogerte más, que la música recoge más, que la música entra más, que se el silencio es más grande, son calles íntimas, muy personales. Lo tienes que para entenderlo tienes que vivirlo, claro. vivirlo desde dentro. Eh, claro, que se es crea. que he dicho que estás vinculado, pero no sabía que eras costalero, no sabía sí. de qué forma estás vinculado al Cristo de amor y al de la flagelación y gloria que tiene varios tronos. Sí, yo soy costalero de virgen de la, de la, la Virgen de la Esperanza, de flagelación, y eh, bueno, del Cristo del amor. Yo era hermano de luz, antes había sido costalero, y yo creo que este año, eh, aunque hay costaleros suficientes, pero no descartaba también eh, hacer doblete y, y no lo descarto todavía y echar un cable y, y ser costalero también en, en el Cristo de, del Amor. Y sí, esas calles para nosotros, ya te digo, son especiales, se y crean un, un vínculo. Bueno, es lo que vas a transmitir en el pregón, pero también uh -huh. tendrás palabras para las víctimas de la COVID en Elche y para las víctimas de la guerra. Pues sí, efectivamente. El... Yo digo que el, el pregón de Semana Santa no es una catequesis, no debe ser una catequesis. Tiene que contener un mensaje cristiano. Y, bueno, no, no te viene a ser catequesis precisamente porque lo que hace un pregonero es anunciar la catequesis que las hermandades y cofradías delche van a hacer en la calle y hacer esa invitación. Pero sí que tiene que contener un mensaje cristiano, sí que tiene que reflejar un sentimiento no solamente cristiano, sino humanista y... y Y en este caso el pregón de la Semana Santa no puede ir desvinculado este año de todo lo que ha sucedido y no puede dejar de acordarse pues de los que ya no están, de los que no van a poder vivir esta Semana Santa por, por muchas circunstancias, pero especialmente... Eh, pues te iba a preguntar, porque el cargo de pregonero que conlleva, eh, ¿haces el anuncio y ya está? Porque por lo visto si te da tiempo a ser costalero a participar en tus cofradías ¿no te, no te reclama la junta mayor para que estés en todos los sitios como pregonero pues yo, ¿O aún no lo has pensado. No, yo, yo no sabía lo, la cantidad de claro. trabajo que realiza la, la junta mayor. no eres consciente nunca como en todo hasta que no te metes dentro de la gestión en la universidad es igual uh -huh. hasta que no estás dentro de la gestión de los no te das cuenta del esfuerzo que hay detrás. Yo no sé cómo lo hacen la, los miembros de la junta mayor. ...y los miembros incluso de las, de las hermandades y cofradías... ...para compaginar el trabajo con el, con la actividad con la que gente. desarrollan... Sí. ...porque a mí me, me, me está costando... ...no, efectivamente a mí la, la Junta Mayor... Me, me, ...las acompaño en todos los actos... que me, ...y son muchos, son muchos... ...muchos actos que hay que organizar... ...muchos actos que sí, hay que... ...porque estamos hablando de la cuaresma... ...y todavía claro, no ha entrado la Semana Santa... Bueno, la, ...la Junta Mayor casi todos sus actos... ...se desarrollan claro en cuaresma... Uh -huh. ...cuando llega la Semana Santa... ...aún más... ...el papel fundamental ya es de las hermandades... Uh -huh. ...la Junta Mayor hasta... ...yo creo que el día 2 ¿Sí? ...con mi pregón... ...es cuando la Junta Mayor se empieza a relajar un poco... De, de la carga de, de la cantidad de trabajo que tienen. Hemos dicho el 2 de abril será tu pregón, pero a las 7 de la tarde, porque la entrada es libre. Sí, es libre, no hay aforo. En el Gran Teatro. En el Gran Teatro, sí, sí. Para anunciarlo, para que te puedan sí. ver, Álvaro. Están pues... todos invitados, claro. Pues una última pregunta. ¿Qué te parece cómo ha caído la Semana Santa en 2022? Porque tú no te ibas a imaginar cuando te nombraron en 2019. No. Que tres años después ibas a, a realizar este pregón. ¿Qué te ha parecido es las fechas de la Semana Santa? Pues mira, hemos tenido suerte de que sea una de esas Semanas Santas un poco más más tardías. A ver si la lluvia nos respeta, que tenga que, que llueva lo que tenga que llover estos, días, estos días, que se vacíen los cielos. Pero eh, creo que hemos tenido suerte porque todas las hermandades, todas las cofradías hemos empezado a ensayar tarde por las circunstancias uh -huh. que que teníamos sí. y que había una cierta incertidumbre casi hasta el final. Entonces creo que nos ha beneficiado este año mucho que haya caído la Semana Santa tan tarde. Hemos tenido en ese sentido, después de tantos años, bueno yo no sé si decir suerte, porque no sé si es, uh -huh. pero pero nos ha venido muy muy bien que caiga hasta tanto tarde de las semanas semana santa este año. Sí, porque la suerte en estos momentos no, es muy por caprichosa. Eso, eso. Eh, mejor que hayamos tenido un mes de marzo muy lluvioso, el más sí. lluvioso de todos los tiempos, y no un mes de abril. Correcto. Esperemos, esperemos que terminen tantas danas que vienen sí, sí. una tras de otra. Álvaro Antón, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y, por supuesto, invitamos a todos a que acudan a verte en el Gran Teatro ese 2 de abril a las 7 de la tarde. ...para anunciar pues la llegada de la Semana Santa de Elche en 2022. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Like Lo normal es seguir la corriente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 10 menos cuarto de la mañana, estamos ya en los últimos 15 minutos del programa La Glorieta, un programa que se inicia a las 7 de la mañana cargado con las noticias y el relato informativo. En 15 minutos vendrá nuestra compañera Marga García para continuar con ese relato informativo, con las noticias de esta jornada de viernes, en la que tenemos junta de gobierno, junta de portavoces, pero también una jornada sobre el futuro y presente del sector del calzado en el Parque Empresarial de Torrellano. Allí el presidente de la Tenienta tiene previsto acudir para clausurar las jornadas y también el alcalde eh, va a inaugurarlas junto a las eh, a la responsable de la patronal zapatera, Marian Cano, patronal valenciana y patronal española, Marian Cano, en la que se hablará de la política comercial de la Unión Europea junto a, a la eurodiputada eh, Inmaculada Rodríguez Piñero, que también va a acudir a este certamen y en el que va a haber un diálogo con la ministra también de Industria, Reyes Maroto. Es una de las previsiones destacadas de este viernes 25 de marzo, en el que las lluvias volverán ...a caer según la previsión de Vicente Bordonado... ...y tendremos también un temporal marítimo fuerte... ...de olas de hasta 3 metros de altura... ...por ese fuerte viento de levante... ...y la lluvia cae como ayer, con barro... ...porque la calima no se ha ido... ...es mucho menos intensa... ...que la que tuvimos el lunes... ...pero terminamos la semana como la empezamos... ...con lluvia de barro... ...y mañana también hay lluvias parece que el domingo haya una tregua y puedan abrirse claros a nosotros nos gusta la vida y también nos gusta la música vamos a digerir eh, la información con eh, píldoras musicales como la que nos deja este grupo funambulista la, calle, la buena gente de luz encendida los corazones que no caben dentro, ay como me gusta la vida primavera de brazos abiertos es canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos hay. Cómo me gusta la vida, ir donde no el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es despedida salir detrás si alguien sale corriendo al como me gusta la vida saber que sientes lo mismo que siento saber jugar y empatar la partida saber también escuchar al silencio como me gusta la vida ir donde nos sie el viento donde los sueños nos gritan donde me dicen de siempre amor a mí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 Ya sabes, todo el que es descompón, al marró.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 Quedan siete minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana, ya queda poco tiempo para decirles adiós, la glorita se despide, pero antes de despedirnos vamos a disfrutar de este ritmo el que nos trae Chayán. Pues bien, con este consejo nos vamos. Faltan tres minutos para las 10 de la mañana. Disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida este fin de semana. Tendremos hoy lluvia de barro, frío y viento temporal marítimo. Así que nos toca mirar al cielo y abrigarnos y no olvidarnos del paraguas. Mañana también parece que va a llover. Enseguida les contamos las previsiones, las noticias del día y, por supuesto, Vicente Bordonado, el parte meteorológico. Nosotros volvemos el lunes aquí en Tele-Elch, Radio Marca, en el 101.4, para seguir analizando la actualidad local con las entrevistas y contarles también las noticias con nuestros relatos informativos. Hasta el lunes, buen fin de semana.